Sí, la verdad que sí. Como bien decís vos, necesitamos esta victoria. Eh, por suerte se nos pudo dar en casa, que no veníamos haciendo las cosas bien. No nos podíamos sentir poderosos en defensa. Eh, pero bueno, hoy cambiamos la cara y estábamos trabajando muy bien. Eh, y, y esperando este resultado, así que queríamos que trasladar el, el trabajo a la cancha. Así que bueno, muy contento por, por eso y por el resultado. Lo que sí está claro es que no pueden encontrar una solidez en el juego, ¿no? Ni de local ni de visitante. No, pero yo creo que estamos en camino de eso. Estamos, como te decía, la... Anteriormente creo que estamos trabajando bien, tenemos un grupo sano que, que intenta mejorar todo el tiempo y bueno a veces se nos dan los resultados y otras veces no. Pero bueno eso no, no nos tiene que, que bajar el, el estado anim, anímico. Hay que seguir trabajando, hay que seguir duro de la cabeza y, y ya vamos a encontrar el camino. Estos partidos son importantes para levantar la, la confianza. Igual me imagino que costaba ver ahora están abajo, ¿no? Peleando entre los cuatro pero de abajo. Sí, sí, cuesta verlo, pero es, es solo un momento. Eh, Hay que seguir trabajando, hay que hay que seguir sumando. Ahora vienen unos partidos importantes con rivales directos, así que yo creo que con Boca el viernes va a estar muy duro, con Ferro allá vamos a tener que hacer un buen partido, así que hay que seguir y, y, y el camino es el de hoy. Fundamental ganar esos partidos para ya alejarse del fondo. Sí, fundamental ganar esos partidos, pero también esto es largo y hay que, hay que seguir trabajando, hay que seguir sumando todo el tiempo. Vienen rivales duros, así que hay que seguir por este camino. ¿En lo personal te cambia algo empezar de titular o, o venir de la banca? No, no me cambia nada, eh, la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo, estoy, estoy viendo que, que, puedo, que, que puedo ayudar al equipo, eh, quiero seguir creciendo en algunos aspectos, así que, que, bueno, nada, contento. ¿Qué te falta según vos? Todo, oh, todo, pero bueno, no, eh, estoy cada vez más sólido, cada vez más con mucha más confianza, así que, que bueno, nada, eh, por suerte este año... Estoy teniendo mucha mucha más responsabilidad y eso y eso me gusta. Me imagino que el profe Germán ayuda de mí mucho, ¿no? Obvio, Walter, siempre. Siempre te ayuda porque cuando te encontrás ahí contra los grandotes, se la tira de él y te la mete, así que contento por tenerlo. Gracias, felicitaciones por la victoria. Bueno, gracias a vos.